Diddiddle diddiddle but dididdle pop pop pop pop saurios Rastreamos material sonoro allí en donde aparentemente solo hay letras sin dibujitos. Proponemos otras lecturas posibles. Y nos metemos un poquito en la discoteca de los escritores y escritoras. I found a horse you couldn't wrong Then what pretty day you ahora en Radio Nauta y arrancando un nuevo ciclo también de los saurios. Eh, somos acá de los dos bastante nuevitos. Uh -huh. Tengo a mi derecha a Juan y Ricard. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tardes. Juan? Y bueno, hoy vamos a hablar, en realidad vamos a hablar eh, cada jueves a las 17 a las 19 horas sobre la banda sonora de la literatura, la banda sonora de los libros. De, los, de las novelas, de los cuentos, de la poesía, de toda aquella música que los escritores y las escritoras nos proponen. Estuá como tu tapel. <ríe> Yo soy Nathalie y quienes nos acompañan? Estamos eh, con Camila en los controles. Eso. La data para que se pongan en contacto con la radio. Es Radio Nauta FM 106.3, teléfono, ahí va a <ríe> Tenemos sí, sí, sí, los verdad. medios eh, digitales, página de Facebook, Radio Nauta, Twitter, Radio Nauta FM e Instagram, Radio Nauta 106.3. Bien, ¿y cómo nos pueden encontrar a nosotros a través las redes? Ajá. Tenemos Facebook e Instagram, ambos desglosaurios, gracias a Dios nadie ocupó el dominio. No, no, fue Radio inventado, estuvo... fue una palabra inventada. Que viene nosotros, de la muerte a los dinosaurios que... y... <risa> sí. y al, y al, al desglosario. desglosario. Sí. <risa> Poner. Eh, por Instagram y por Facebook, eh, desglosarios. Bueno, hoy trajimos un libro, eh, trajimos un escritor eh, japonés. Uh -huh. y que como Messi, candidato al Nobel <risa> de literatura y nunca lo ganó. <risa> sí. Eh, y que eso también lo hace como también un poco eh, atractivo no porque porque fue empatía de y la no... frustración sí y si además sigue eh, bueno es contemporáneo obviamente y Ajá. sigue escribiendo y escribe como loco y, y tiene como una rutina así Re estricta para escribir Muy y se nota y, y se además nota. a nosotros nos llegan los libros bastante tarde digamos las mm. traducciones porque vienen directamente del japonés sin intermediar con la traducción inglesa lo cual hace que lle un poco más de tiempo por todo el contenido simbólico que tiene sí sí hay hay cosas que se están editando bueno eh, en cuanto al orden de en que sean se han publicado cosas acá eh, en argentina está como medio eh, ida y de vuelta ¿no? uh -huh. hay, hay novelas y cuentos que se han escrito mucho antes de, no, de novelas y cuentos que están publicados antes acá así que exactamente eh, bueno vamos a conocer Algunos datos biográficos que no son ese, bueno, sí, son esenciales por supuesto para conocer a, a este escritor, pero bueno, lo más esencial lo pueden buscar en Google. Wikipedia. Eh, en Wikipedia, <risa> sí, sí, esos datos no nos importan, vamos con unos una serie de datos eh, más interesantes. Ajá. Número 1 Tiene una colección de más de 6.000 vinilos Mucho jazz Número 2 Corre 9,6 kilómetros por día, 6 días a la semana, sin interrupción Hace 41 años y 4 meses Número 3 Después de graduarse, abrió un bar de jazz en Tokio que se llamó Peter Cut y funcionó entre 1974 y 1981 Número 4. Su lugar favorito en este mundo es Boston, Massachusetts, porque es la mejor ciudad para comprar discos de jazz de segunda mano. Número 5. Tiene un programa de radio en la actualidad. Número 6. Un día estaba viendo un partido de béisbol y pensó, sabes qué? Podría intentar escribir una novela, ¿no? De escuchar a Megihara haciendo Saiyo no Hiba. Eh, se nos ocurrió este tema porque cuando vimos el video era como una escena de algún libro sí. de del escritor que cómo se llama no lo, no lo presentamos aún. Dijimos que era japonés ah, sí. <risa> Bueno, es eh, Haruki Murakami. Eh, eh, colekoa, eh, no es japonés, pero es, Sí, es muy conocido va, no sé. Muy ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, cuando vimos el tema el video aparecían los caracteres en, en japonés, no sé si es ¿Cómo se llama? Eh, ¿Hilogramas? Gi giro, no ah. sé si tiene un nombre. Tienen dos sí, tipos de no escritura. Bueno, bueno, no sabíamos qué decía. Y cuando buscamos, que, que lo, lo pasamos a, al inglés y después al español y viceversa, varias veces, para ver si Google no nos mintió, significaba el primer día es, como la primera transmisión. Sí, sí, este, pero no, no fue pensado, pero bueno, pongamos, supongamos que sí. Sumamos, si nos sí. escuchan en Japón, bueno. <ríe> eh, sí, a claramente. través de radio. <ríe> <ríe> bueno, Eh, sí, estamos hablando de Haruki Murakami que es eh, un escritor bastante polémico pero eh, yo no sabía que era tan polémico entre sus colegas entre sus compatriotas, podríamos decirlo también ¿De dónde vendría eso de polémico? ¿Que es un ladri? <risa> <risa> <risa> no sé, ya no dije eso eh, Bueno, sí, un poco lo acusan de esto de, de, qué sé yo, de repetirse a sí mismo, pero uh -huh. bueno, no sé me parece como que no tiene sentido eh... En todo caso, me parece supermeritorio que el tipo sea capaz de crear su propio lenguaje, su propio universo de símbolos. Eh. Y bueno, estará quien le guste y a quien no. Claro, cuando uno lea a Murakami, si bien encuentra algunas reminiscencias o homenajes, a mí me parece más que tiene que ver con el tema del sample, de crear algo propio a partir de algunos tópicos comunes, uno como que intuye que está leyendo a Murakami y que no es otro, digamos, que tiene su propia voz mm. lo cual es sumamente meritorio y por algo tiene el éxito que tiene sí, eh, sí. Nat, ¿cómo llegó a vos el libro? ¿Por qué? El libro eh, bueno, yo tenía como cierto prejuicio <risa> tengo que admitir eh, me lo recomendó un amigo y él me decía, bueno, eh, que me iba a gustar y yo como que Y, eh, no sé, Murakami oriental, no sé, no sé, tenía la idea de que no, no me iba que iba no a sonar como una bolseta. Claro, <risas> sí que iba a ser más como un anime. Bueno, claro. en ese entonces yo estaba también cero. Después tuve como más acercamiento porque a mi hermana le gusta el anime uh -huh. y, y bueno, y, y bueno, cuando leí eh, el primero que leí fue este este libro que del que vamos a hablar ahora, eh, que es Tokyo Blues y es el libro más Eh, a ver cómo decirlo más eh, el que más se recomienda a la hora de empezar a leer murakami porque es eh, el más realista el más pasable exactamente decir. que encima que sea realista digamos es un experimento del, del autor porque si bien se destaca por este libro es uno de los más vendidos este él está acostumbrado e incluso afirma en declaraciones que se interesa o encuentra el placer haciendo realismo mágico en, en los mm. libros por lo cual Fue el experimento de cómo sería una novela eh, realista, por así decirlo. Sí, sí. Igual tiene bastantes cosas que que se repiten, digamos, símbolos, ¿no? Como uh -huh. eh, símbolos que se repiten o, o metáforas que, que después la usa eh, llevándolas al extremo y, y, y, y creando personajes súper eh, raros, misteriosos. Uh -huh. personas eh, que desaparecen y, y cosas que, que salen de lo común pero en este libro como que eh, bueno sí, es eso es un buen libro como para empezar a leerlo igual que los cuentos también si, si los oyentes no han leído todavía murakami tienen ganas de, de, de ver de qué se trata bueno pueden empezar porgio blues ay, pero esto es como es como dar como Bajar dar si sí, no no empiecen por el que quieran yo recomiendo Eh, Tokio Blues o los cuentos Que también están súper interesantes Y están están buenos Sobre todo eh, Por ejemplo, a, a mí mi libro me llegó Por una clase de música eh, Una clase de guitarra en la que Vino un compañero que eh, Había vuelto de Japón Porque wow. practica budismo Y bueno, estaban todos muy emocionados Y el profesor <risas> dice, a mí me interesa la cultura Porque soy fanático de Murakami Y nos tiró el libro Y justamente el gancho para muchos de nosotros de la clase era el subtítulo del libro, que es Norwegian Wood, Norwegian Wood como el tema de los Beatles del disco Rebola, lo cual digamos uno, si está en ese grupo que es fanático de los Beatles, eh, no quiero generalizar, pero es un <risa> porcentaje muy muy muy grande, este puede venir por ese lado, y sobre todo muchos detalles de la cultura pop, que alguno alguna cosa entra en empatía con uno, digamos, algún consumo. Sí. El otro día, nada oh. que ver, ¿no? Pero el otro día leí eh, una nota que decía eh, si si hay, si conoces a alguien que no le gusta los bits, no confíes. Ah. La acusación muy grave. Sí, es muy terrible. Quiere si bueno. está escuchando Danim, nos va a querer matar, pero <risa> este, sí o también lo de los Simpson o, claro. Pero bueno. Claro, pasa? es como desconfiar a las personas que no, que no El tema es por la masividad, pero incluso eh, esta novela y muchos otros cuentos o novelas de Murakami tienen múltiples influencias de la cultura pop no solo en, en la música sino también en películas, eh, Taxi Driver, eh, literatura de Raymond Carver. Mm. Eh, tiene mucho Sí, tiene muchas influencias así directas, o sea, el, el tipo te dice, no sé, de repente su personaje está leyendo el Gran Gatsby, por claro. ejemplo. Y eh, mucha influencia musical eh Directa e indirecta también mm. eh, Y por eso lo trajimos hoy a, a este primer programa Vamos a escuchar ahora El tema que da subtítulo A Tokyo Blues Que es Norwegian Wood de los Beatles Música say she won't let me she showed me her own isn't it good no me too she asked me to stay and she told me to sit in nauta FM 106.3 Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud Porque la salud es un derecho básico de todas las personas Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras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 Lunes 15 horas Experimentación artística. Miércoles 13 horas Juegos y recreación corporal. Viernes 14 horas Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos, Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar Desde el Centro Social y Cultural Olga vázquez Transmite Radio Nauta FM 106.3 radionauta.com.ar Acabamos de escuchar, previo a la pauta eh, Honey Suckle Rose de Telonius Monk nombre que cotiza en bolsa o es tendencia en, eh, ¿cómo se llama esto? bautismo de mascotas, acá en La Plata por lo menos <risa> puede ser no. Yo soy, yo soy única. Mira, la peorera. Los Muy bien. <risa> bueno, pero te dan ganas de, de nombrar así una mascota. Sí, un le homenaje. mando un saludo a mi gato que se llama Telonius Monk. <risa> le mandamos a uno que nos está escuchando. Eh, bien, elegimos este tema un poco, no tanto por la presencia explícita en, en el libro, en la novela que elegimos, sino también eh, por el culto digamos que la hace el jazz eh, Murakami, tanto en su vida privada como en sus publicaciones siempre por la calle hay algún tugurio de jazz eh, algún bar, eh, alguien tomando algo y de fondo alguna alguna pieza conocida, algún estándar eh, pero yendo más a lo contemporáneo digamos, recordemos que la novela es del año 87 pero sigue sonando es fresca sigue leyéndose fresca mejor dicho <risas> es a partir de muchos elementos de, de la cultura pop que digamos, sobreviven al paso del tiempo Eh, si yo te digo, por ejemplo, música en una terraza o concierto en una terraza, que se te viene a la cabeza? <risa> eh, ah, oh. ¿Pueden ser los borbotones? Oh? Los borbotones. <risa> sí, bueno, también hay eh, hay una, hay un tema que, que, que suena en Tokio Blues, que es eh, Up on the Roof, también. Eh, hay, Murakami usa muchas eh, imágenes de las canciones eh, muchos de los Beatles también, pero much, mucho de otras canciones, sobre todo de canciones eh, estadounidenses, de, sí. tiene como mucha cultura eh, occidental y es bueno porque también eh, estuvo viviendo un tiempo allá allá en el norte <risa> <risa> eh, y bueno, por ejemplo o sé sea, por poner un ejemplo en, en, un, en una parte de, de de Tokyo Blues están Eh, en una terraza en la casa del vecino se está incendiando y el protagonista está con, con una de, de una, una chica pretendiente sí, sí, podría ser tomando vino y eh, cantando canciones eh, folk y nada bueno eso es es, es es un poco lo que lo que él toma de y es también lo que lo que muchos le critican ¿no? esto de de por ahí eh, la copia no que es como lo que decías vos más más más que una copia por ahí podría ser como llamado un sample no Va, sí. me gusta más como este término no sé Sí, a, a mí siendo autorreferencial cuando cuando empecé a leer la novela si bien las primeras imágenes visuales eran como medio evangelio uno de los protagonistas <risa> y los ambientes eh, no era muy distinto digamos a, al imaginario que popular de, de los años 50 o 60 de, podría haber sido en cualquier parte mm. en medio de las revueltas estudiantiles y demás sí. eh, y también me hizo acordar mucho a un famoso pintor argentino en el que la busca el tema digamos sobre qué sobre qué como, con qué presentarse al mundo ...escuchó la palabra de de, un, de una inspiración que le dijo pinta tu barrio y pintarás el mundo digamos entonces es como que toma elementos que podrían haber sido bien típicos de Japón de esa época, pero es imposible no sentirse identificado en cualquier... Mm. Eh, más que nada en cualquier consumo. Uno ve una serie, ya sea occidental, eh, de esa época y muchos de los elementos de Murakami podrían haber cambiado el nombre de las, de las calles y eh, podría haber sido en algún lugar de Nueva York, de Francia. Eh, va por ese lado. O al menos es el imaginario que construimos. Puede, la realidad puede ser completamente distinta pero sigue sonando verosímil digamos sí sí el apuesta el apuesta a eso no hay también como a, a, a ilustrar o, o por lo menos pre pretende eso no ilustrar como eh, lo más lo más interno del ser humano ¿no? en sus, sus novelas eh, en sus novelas hay mucha soledad hay mucho de, de, del sufrimiento pero más eh, sí eh, primitivo no sé no sé cómo llamarlo hmm. eh, y entonces obviamente que tanto eh, eh, una persona que sé yo de, de, de noruega de argentina de japonesa lo, lo que sea eh, bueno somos todos humanos y tenemos como esas o por lo menos conocemos un poco la nostalgia conocemos un poco el sentimiento de soledad la pérdida sí y sí, sí. Eh, su, bueno sus novelas en general atraviesan eso y, y bueno está como súper eh, adornado si se quiere con, <risa> con, con muchos elementos de la cultura pop que están eh, también que, que se dirigen ¿no? un poco a la nostalgia ¿no? por ejemplo eh, eh, no por nombrar una marca de whisky específica o, uh -huh. o una marca de cigarrillos que fuman su, su, sus personajes eh, también específicos siempre son los mismos y yo tengo una teoría y eh, que es media tonta o no no, no. Eh, pero tengo la teoría de que su personaje principal es siempre el mismo en todas las novelas y en todos uh -huh. sus cuentos eh, y cada novela y cuento es como un sueño de un mismo personaje que es él eh, claro. porque siempre tiene esas cosas que se reiiteran ¿no? es uh -huh. eh, siempre siempre hay una mujer eh, misteriosa por ejemplo uh -huh. siempre hay algo que desaparece siempre hay gatos siempre hay eh son las, las mismas eh, o va a desayunar a los mismos lugares. Eh, nada, me da esa sensación. Claro, es, es un repertorio común, con categorías comunes, si bien siempre se van como renovando, mantienen una línea o una misma lógica, o un mismo funcionamiento, lo cual es sumamente destacable porque uno diría, leo una novela de Murakami y, y la próxima me asqueo y sin embargo te sigue enganchando te de atrapa, no sé cómo, no sé cómo mm. hace pero bueno, eso tienen los, los grandes escritores por algo eh, es un grande no sé <risa> yo. Es, un es un tipazo Murakami <risa> Murakami que no da entrevistas eh, se escapa al, al, al contacto con el público a claro. través no en... de sus personajes ¿no? eh, bueno, eh, hay eh, en Baila, Baila, Baila mm. eh, y también en otros que ya no recuerdo Eh, también, no sé, su personaje el personaje principal es un escritor, por ejemplo y, y, y te da su postura de escritor que seguramente sea la de él también claro. ¿no? como, eh, no sé, el personaje dice tipo, eh, eh, bueno yo puedo escribir esto porque me sale y no me cuesta y, y lo hago porque puedo vivir de esto y ya o sea, te lo dice como bueno sí. eh, no, no tiene miedo a, a decir... Bueno, esto me sale y lo hago... Y lo puedo vender y puedo vivir de esto. Mm. digamos no hay, no hay como un mito ahí. Pero claro. a la vez sí. <ríe> Entonces, bueno. Eh, ahora vamos a, a... Volver a la terraza. Vamos a volver a la terraza. Pero antes... Un tema... Eh, que me pareció muy gracioso encontrarlo. También ilustrado en el libro. Con un personaje que es bastante secundario... Eh, y que una noche eh, Van a cenar Y ella lleva un vestido azul Como la medianoche Ahora vamos a escuchar Blue Velvet Blue Velvet She wore blue night softer than satin was the light from the stars she wore blue velvet bluer than velvet were i Warmer than May, hurt tender sighs Love was on gone was the blow of blue velvet but in my heart they'll always be precious and warm a memory through the years they'll always be precious and warm a memory through these too much for me to face I climb way up to the top of the stairs And all my cares just drift right into space When I come home feeling tired and me I go up where the air is fresh and sweet I'm on the roof I get away from the hustling crowd And all that rat race noise down in the street right smack dab in the middle of the town I found a barrel of guys has trouble on roof. and if this world starts getting you down there's room in of fortune up on the roof Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, estábamos escuchando Up on the Roof de, de Drifter y previamente Blue Velvet de Bobby Pinkton, que eh, hay una peli de David Lynch, que si no la vieron, recomiendo Blue Velvet. Terciopelo Azul. Terciopelo Azul, película. Este... Bueno, eh, hay una Ay. cosa... Habíamos dicho que si se generara algún bache, algún silencio incómodo, yo iba a cantar una canción de Navidad que aparece mi puro angelito. Sí. Pero fue breve, ¿no? Cuanto Ay. más prolongado sea el silencio... Bueno, sí, vamos a conocerla. Se va a ir revelando a medida de... Del sí, bueno. vacío de contenidos. Esperemos que no, que no, nos no llegue a ser completa, no. por lo menos. Y Camilo no va a dejar. No. Bueno, eh, hay una cosa que me encanta de Murakami que es eh, son los comentarios así de eh, culinarios uh -huh. <ríe> los comentarios gourmet Bien específicos Sí, o sea, hay, hay partes en las que el tipo eh, te pasa la receta de lo que está cocinando el protagonista y nada, a mí me encanta Y los, los utens utensilios también Los utensilios, sí Ahí entré soya. en empatía bastante Mi sí. sueño siempre fue tener algo ese ¿Qué? <ríe> Y cuando leo a veces como ver un catálogo de cosas que es hermoso sí no y, y, y aparte bueno en una entrevista de las pocas que dio dijo que eh, como que el sentido de, de por ahí eh, esto de, de, de, de escribir estas cosas tan cotidianas tan uh -huh. pequeñas es para ahí acercar un poco más al, al sentido más humano de los protagonistas y después Cuando ocurre algo eh, cuando ocurre en otras cosas mucho más eh, con algún sacudón uh -huh. en la vida de, de los protagonistas bueno es como se genera esa empatía de si ayer estaba cocinando hoy me está pasando esto y exactamente eh, nah, es un golpe que a cualquiera nos podría pasar digamos uh -huh. eh. sí sin entrar en el rincón depresivo que <risa> podría salir muy bien eh, <risa> vamos a hablar un poco de eso yo había notado Eh, un poco irónicamente para molestar a Ebe uh -huh. que bueno, Murakami tiene como una receta no tanto quizás de los pasos a seguir porque a veces la narrativa va dando giros o vueltas pero sí como que hay ingredientes que no pueden faltar que son como esas crisis o ritos o transiciones de del adolescente uh -huh. a la juventud de la juventud a la madurez de la madurez y la crisis de los 50 por así decirlo eh, que están marcadas casi siempre por la pérdida de algún de algún familiar o de alguna amistad o de alguna pareja que representaba como la estructura firme o los lugares las zonas de confort sí. y también los ejemplos son modelos de, de vida, por así decirlo. Eh, este libro este libro comienza con, con una pérdida muy significativa en la adolescencia. No vamos a espoliar igual. No, no igual, son las primeras dos páginas que como te idea el el <risa> prólogo. <risa> eh, pero digamos eh más que una referencia efectiva, también es como una referencia de, bueno, vamos a ir a la universidad tal, vamos uh -huh. a... Sí, eh, sí. digamos como... Sí, el, el lugar seguro. Exactamente. Los, eh, los protagonistas después de eso se ven como, bueno, y ahora uh -huh. eh, ni, ni uno como lector ni ni el, ni el protagonista y quizás tampoco el escritor. Eh, muchas veces Murakami dijo que eh, los, los libros no los piensa de no piensa el final cuando está eh, escribiéndolo, sino como que Escribe libros para descubrir cómo va a seguir la cosa, cómo va a terminar. Exactamente. Eh, sí, sí este libro eh, tiene muchas tragedias. Uh -huh. eh, y sobre todo porque sus personajes son eh, adolescentes que están ingresando a la adultez. Y bueno, sí, como decís, hay... Eh, bueno, con todo lo que eso trae, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no deja de tener sus momentos cómicos, digamos... No podríamos eh, clasificar una novela de Murakami como dramática, no. netamente dramática o depresiva, por así decirlo, sino que un poco da pinceladas de, de todo lo que hay en o que podemos atravesar en, en la vida. Mm. Eh, a propósito de esto, habíamos elegido un, un tema de jazz eh, del disco Kainos Blue de Miles Davis, que presenta digamos unos músicos que es como el Barcelona de, del jazz entre Bill Evans y eh, John Coltrane. Sí. Y el tema está titulado azul en verde, digamos, blue and green un poco de, de oh, lo que tristeza. de tristeza lo que tiene la connotación del blue en, en inglés y el green digamos de color esperanza Sí, y aparte eh, uno de sus personajes se llama Midori y Midori uh -huh. es verde en japonés Bueno, ese es un dato así menor uh -huh. o no, o no tanto O oh, no 1063 Radio Nauta. Bueno, estábamos escuchando a Mal Davis, Blue in Green. Queremos mandar unos saluditos a todas las a aquellas, eh, afectos que uh -huh. nos están escuchando, sobre todo ahorita que nos manda un mensaje a Juanma, que está en la está en la marcha por Santiago. Eh, y bueno, a todos Aquellos eh, familiares y amigos que nos están uh -huh. escuchando. Muy bien, para ir cerrando porque ya son... Bah, tenemos un reloj acá que <risa> por un momento fue para atrás, lo cual fue muy David Lynch. ¿Sí? Pero este, estamos llegando al fin del programa. Eh, por lo tanto, como para darle un cierre, algunas recomendaciones varias que tienen que ver con Murakami. Uh -huh. eh, hay una película se llevó al cine, eh, el, digamos, el, la, la novela como guión, buena trabada eh, <risa> eh, que tuvo la música, digamos a cargo de la banda sonora, no de una playlist como venimos a hacer los otros, algo así, sino una banda original eh, banda sonora original a cargo de Johnny Greenwood, el guitarrista, por cierto, decí decirlo, decirlo solista o principal de Radiohead, muy muy buena, muy recomendable. Uh -huh. Y por otra parte, eh, bueno, Spotify es un nicho en el que uno encuentra como esas <risa> colecciones o playlists sobre todas las novelas de Murakami, sí. algunas y demás. Eh, y lo, <risa> lo raro, yo te comentaba que había seguido mucho la serie Mad Men que transcurre desde los años 50 a los 70 en Estados Unidos, en Nueva York. Y prácticamente las listas que se pueden hacer con Murakami o la serie de Mad Men son muy muy similares. Es como que recorren los mismos lugares eh, comunes. ¿Qué ¿Qué eh, será? este Sí, sí, la película se llama... No se llama Tokyo Blue, se llama Norwegian Wood. Uh -huh. eh, Como el tema de los Beatles. Sí. Y también hay el año pasado se estrenó un docu una especie de documental. Yo, sinceramente, no lo pude ver todo. Vi los primeros 20 minutos. Pero se trata sobre eh, la traductora del japonés al inglés de Murakami. Está interesante, está buena. La fotografía está bastante buena. Se llama Dreaming Murakami. Y también sé que hay otras otro otras cosas eh, relacionadas al cine que han sido basadas en libros de Murakami, por ejemplo Burning uh -huh. que no lo vi, no voy a decir nada, pero eh, la, la tengo si pendiente. Si no puede ser como, como yo que recomiendo cosas que no vi, pero que eh, tienen su ambiente Si, no es mi estilo pero bueno <risa> Ok, bueno, para los siguientes programas, ya que presentamos la dinámica más o menos de cómo funciona esto, de las playlists, <risa> vamos a eh, subir a las redes y la, la música que sonó el día de hoy, algunas perritas que quedaron por ahí por cuestiones de tiempo afuera Y vamos a hacer algunas como unas trivias o para que vayan adivinando de qué se va a tratar el programa que viene uh -huh. Que va a tener algo algo de Murga Uruguaya o de Candome por ahí, <risa> por ahí eh, hay, Algo de la banda oriental Ahí, ahí podrías oír por ahí Sí, sí, ¿no? se, ent sí se entendió Hablé perfecto Vo Vo, che vo <risa> Um, sí, eh, recordemos que nos pueden encontrar en Facebook Apetimos. como Desglosaurios, en Instagram como Desglosaurios Y también lo pueden escribir a Radionauta, al WhatsApp 221-6705-190 uh -huh. Y eh, a la página de Radionauta.com.ar Donde pueden Genial. escuchar todos los programas de Radionauta y este también seguramente Perfecto, ¿con qué nos vamos? Eh, vamos escuchando un tema... Re, eh, no sé, no sé cómo... ¿Baile del encanto <risa> bajo el océano? como ¿Sí? ¿De nuestro baile sí, de grabación? Sí, a graduación. mí me hace acordar como a villancicos. Ah. Como a, a nieve. Ajá. Uh -huh. eh, bueno. Claro, sí. vos porque conocés la nieve. Puedo <risa> <risa> venir al sur. <risa> bueno, Para mí es 40 verano, grados de calor. <risa> en diciembre no hay nieve. Ajá. Uh -huh. eh, oh, sí, bueno, a veces sí. Vamos a irnos escuchando Dear Heart, querido corazón... Eh, de Henry Mancini. Y nos encontramos el jueves que viene. La a la misma canal. hora. por el mismo canal. Muchas gracias Cami. Gracias Cami gracias Juaní. Y Ebe. Adiós. Nati. I've been out of my sight I see room A table for one It's alone some town.